En este Enredando las Mañanas, tenemos del otro lado a Laura Tafetani. Eh, ella nos va a estar hablando un poco de las actividades que se van a llevar adelante eh, en relación a un año del asesinato de María Carmen y Lilian y de la posterior desaparición de Lichita. Bueno, el, este 2 de septiembre se va a cumplir un año este, del asesinato de dos niñas de 11 años Dos niñas argentinas que eh, estaban viviendo en nuestro país este, desde toda su familia de hace 10 años debido a que eh, sus padres eh, pertenecen a una organización armada de, de la República del Paraguay y que como nosotros ya hemos vivido en otras épocas lamentablemente, eh, la persecución del Estado se dio sobre todo sobre la familia. Ellas tuvieron que... Este, ...migrar hacia Argentina para resguardar a los niños y niñas... ...es una familia que está compuesta por 14 niños... ...niñas este, con su abuela y sus tías... ...que no eran beligerantes... ...pero estaban protegiendo a esas niñas... Eh, ...en el 2019 las niñas querían conocer a sus padres... Este, ...fueron a Paraguay en diciembre del 2019... ...y eh, lamentablemente cuando ya estaban por volver... Eh, ...las agarró la pandemia... ...no pudiendo cruzar de vuelta a Argentina... ...y esto es detectado por los servicios de inteligencia... De, ...del ejército paraguayo ...los cuales atacan el campamento donde estaban esas niñas... Este, capturan con vida a Lilian y a María Carmen... Este, ...de 11 años, vuelvo a reiterar... ...porque es tremenda además de esta historia... Este, ...y luego las asesinan... ¿no? El, ...el resto del grupo familiar logra huir... Este, en una persecución que duró días y fue tremenda. Eh, en ese contexto eh, también desaparece eh, el 30 de noviembre de visita de 14 años. O sea, fue el último día que se la vio este, con vida. Y, y, su, y la este, tía y madre de María Carmen, de unas niñas asesinadas, Es detenida en Paraguay, actualmente se encuentra detenida, a la cual se la, se la acusa de cualquier barbaridad, de terrorismo, este, nada, situación que no era cierta porque Laura este, hace muchos años que estaba en Argentina, era enfermera y estaba trabajando acá. Eh, así que bueno, el saldo de toda esta persecución, de toda esta barbaridad fue dos niñas muertas de 11 años y que 2 de septiembre se cumple el año y por eso... Eh, vamos a movilizar como lo hemos hecho cada dos de cada mes desde que ellas fueron asesinadas en la embajada del de Paraguay en, en Buenos Aires y, y bueno, y vamos a tratar de denunciar fuertemente esta política represiva que tiene el gobierno del Paraguay que configura este, una acción de Estado terrorista ¿no? porque básicamente estamos hablando de prácticas que lamentablemente Argentina las ha vivido y las conoce muy bien, y además infanticidas, ¿no? Porque este, lo tremendo de esta historia es la ejecución de esas dos niñas de 11 años, la desaparición de Bichita, de 14, que todavía no se tienen noticias de ella, y, y vamos a marchar esta vez además con niños y niñas que tienen su edad y que quisieron expresar frente a la Embajada de Paraguay lo que ellas sienten con lo que ha sucedido. También se van a hacer acciones en distintos lugares de Argentina, no solo en Buenos Aires, el 2 de septiembre, a los que convocamos a las 14 horas en Plaza Las Heras para marcharse en la Embajada de Paraguay, sino que también se van a hacer en otros lugares, como es en el caso de La Plata, que se hace el lunes a las 10.30 frente al Consulado del Paraguay, porque han hecho un mural bellísimo que los que puedan... Eh, Véanlo en, en las calles 5 y 57, por Arpaché, este, que realmente es un mural muy bello, muy bello que pueda estar con esa presencia. Porque cada vez que nosotros denunciamos estas situaciones, cada vez que estamos exigiendo justicia por, por esas niñas, estamos hablando de un modelo de país. Porque el Paraguay, este, el origen de toda esta situación, tiene que ver justamente con con la gran concentración de tierras en el Paraguay que excluyó a gran parte del campesinado y que a partir de eso este, surgieron muchas luchas en las cuales la única este, respuesta de ese estado es reprimir. Y en particular lo ha hecho con ferocidad hacia las niñas y niños que son parte de la familia Villalba, este, que es la que se encuentra en el centro de la escena Este, para el Estado paraguayo para criminalizarlo. ¿no? Entonces, eh, nada, es una lucha que es nuestra porque esas niñas eran argentinas, esa familia hace 11 años que está radicada en Argentina, lamentablemente también tuvieron que abandonar misiones que era donde estaban viviendo este, tranquilas este, frente a todo esto y venir a Buenos Aires este, para poder resguardarlas El Estado argentino les, les otorgó el refugio este, considerando obviamente la legitimidad de esa, esa persecución que estaba realizando el Estado de Paraguay, pero lo cierto es que es una lucha que tiene que ver con Argentina y Paraguay, con los dos. Es una familia, como muchas de las familias migrantes que están aquí en Argentina y que compartimos un mismo problema que es esa gran injusticia en América Latina con, con un territorio tan rico en el cual podríamos tener otra vida, Este, bueno, se resiste, se, se organiza para poder pensar ese esa otra Latinoamérica y que bueno algún día llegará, pero llegará también denunciando estas situaciones y no permitiendo que vuelvan a suceder. Laura, eh, te quería eh, consultar dos dos cuestiones. Vos eh, nombrabas a Laura Villalba detenida injustamente. También Carmen Villalba se supone que cumplió eh, su condena, todavía no, no está en libertad. ¿Cuál es, eh, por un lado, la, la situación también eh, de Carmen? Y también eh, preguntarte cuál es el rol que está teniendo el Estado argentino, más allá de algunos intercambios de papeles, protocolos que, que, que hubo a nivel de Cancillería. No sé, uno, uno escucha mucho hablar de, eh, en los medios también, argentines varades en el exterior pareciese que eh, hay argentines que vale la pena que estén en, en los medios eh, y otros eh, no, como el caso de, de estas niñas. Bueno, eh, en primer lugar, eh, Carmen Villalba que es la mamá de Bichita, la niña desaparecida, ella está presa hace 17 años. Y, y a Carmen le sucede lo que le sucede a muchos este presos y presas políticas de América Latina, no es, no es el único caso de ella, que, que cada vez que eh, cumplen condena, eh, les inventan nuevas causas, ¿no? Y ahí aparece entonces este, un armado de causa que, que hace que este, continúen detenidas. Esta es la situación de ella, está injustamente encarcelada este, también, en, en ese sentido, es lo que pasa con las presas para, este, del Perú o... Esta es una práctica que la Gremial de Abogados y Abogadas la he venido viendo en otras intervenciones que hemos tenido en otros países, este, que es la práctica actual, ¿no? De que eh, ni siquiera eh, ese, ese Estado de Derecho, que lo vamos a poner como entre comillas, este, esas reglas este, que, que todos y todas sabemos, ¿no? De que, que no se cumplen cuando se trata de criminalizar, digamos, a las organizaciones que luchan por otro, por otro mundo. Está claro que... Este, en este caso, en el de Carmen, se, se vuelve a realizar esta práctica. Se inventa una causa este, para que no salga, ¿no? Y ella tiene otra causa pendiente, que la inventaron y que eh, tiene una condena de siete años más, este, la cual, bueno, si bien no está firme, porque la, la ha venido apelando su abogada, está claro que está ahora entrampada con esta nueva que el horizonte son siete años más, ¿no? Este, en el caso de Laura Villalba, en, en la causa primera se, se, ya fue una causa armada de entrada a Laura la detienen en la, en la vía pública mientras estaba buscando a Lisita. Ah, la encuentran en la este, en, en la calle y, y bueno, la identifican y rápidamente la, la detienen después aparece al otro día una mochila con, con armamento y con documentación y demás que no, que no era real este, y bueno Ahí está, estuvo detenida hasta hace muy poquito, recién esta semana hemos logrado el traslado a una cárcel ordinaria, estuvo detenida en una cárcel militar, ella sola, este, con régimen de aislamiento absoluto, todos estos meses. Lo que representa una cosa este, realmente de tortura este, tremenda. Hemos logrado, a través de intervenciones internacionales, que la puedan trasladar a una cárcel ordinaria, ahora a, a Encarnación, en el Paraguay. Este, lo, que va, lo que ya hizo que cambie de régimen y eso y pudiera tener contacto con su familia. Realmente la, este, la criminalización que está habiendo hacia cualquier sector, y en particular los sectores que optan por una vía este, revolucionaria o, o digamos de forma violenta, independientemente de lo que cada uno piensa en relación a de dónde, dónde comienza la violencia o por dónde está, lo real es que. Es, es muy duro. Y en el caso del Paraguay, pensemos que el presidente actual, el que se ufanó con los cadáveres de las niñas, diciendo que había sido un operativo exitoso, este, y sacó fotos este, haciendo ahí, era el secretario de Estrella. Entonces estamos hablando de una continuidad por vía democrática, que es, también es una nueva modalidad, que no estábamos acostumbrados a que estados democráticos tuvieran prácticas de terrorismo de Estado. Una práctica que Entonces, recuerda este, bueno, al esta Estado la, colombiano. La China, tal cual, tal cual. Por eso digo que en este tiempo tenemos que afrontar esta realidad. Hay supuestas democracias disfrazadas eh, que sostienen políticas terroristas. Y esto también es parte de la nueva configuración de lo que han sido las políticas eh, anti-insurgentes en estas últimas décadas en América Latina, ¿no? Bueno, eh, sí, la verdad que vamos a estar siguiendo de fondo estas, estas actividades eh, y el caso de, de estas madres también, ¿no? que están siendo totalmente perseguidas y eh, se podría decir también eh, violentadas. Eh, así que bueno, eh, no sé si querés eh, agregar algo más. No, en esto de que este, digo, no es casual las políticas dirigidas hacia los niños y niñas. ¿no? Porque o si sea, hay algo que muestra, muestra realmente este, la crueldad de estos sistemas, de estas formas de represión, es justamente cuál es la política hacia, hacia niños y niñas. ¿no? Ese ejército sabía que había niños en ese campamento, lo sabía y está reflejado en las propias declaraciones que ellos hacen en los medios de comunicación, este, deliberadamente atacó el campamento, las llevó con vida, este, las torturaron, o sea, nosotros todavía no pudimos tener acceso a, a los cadáveres, este, porque obviamente a las familias se, la, se la quitó del medio, ¿no? nos está costando mucho poder tener este, acceso a eso. Ustedes ¿sí? preguntaban hoy, el gobierno argentino, El gobierno argentino, de verdad que en, en algún punto nos sorprendió porque tuvo una política diplomática. De hecho, nosotros estamos en una situación diplomática complicada con Paraguay por este caso. Pidió ¿no? la, la posibilidad de que fuera el equipo de antropología forense a hacer una autopsia de las niñas, que nunca lo permitió, fue proponiendo distintas instancias. En Naciones Unidas, el gobierno argentino denunció la situación. Este, cuando se trató el tema del Paraguay, este, dio refugio a la familia Villalba, este, y, y esto, bueno, provocó una tensión diplomática interesante. Este, aún así, si el técnico le alcanza lo que quiere que se haga, este, la única cosa que, que por ahí este, el gobierno argentino ha tenido una visión más tradicional de la diplomacia es eh, enfocar el tema en las niñas, porque eran argentinas, y el resto de las situaciones... Laura Villalba o de Lichita, como tienen nacionalidad paraguaya, no está teniendo la misma este, fuerza, no es una, una visión así como cerrada, pero en relación a, a la nacionalidad y no a la residencia que ya tenían en Argentina, pero de todos modos ha tenido una actuación y de hecho ahora está haciendo una presentación al Comité de Derechos del Niño, que uno de nosotros, la, RENIA, la había hecho, este, hizo un, un pedido de investigación. Va, va a comenzar en los próximos meses, este, y el gobierno argentino se presentó también avalándolo. Quiero decir con esto que está teniendo una posición este, bastante activa, muy en relación a las niñas. Nosotros, generalmente, lo que estamos discutiendo con Cancillería es que tenga una visión más abierta, en el sentido de incluir en estas posturas a la, la urgente, porque estamos hablando de una niña desaparecida, y eso... Cada, cada momento que pasa, este, obviamente, este, es más apremiante la, la actuación, en ese sentido, lo que tiene una posición conservadora. ¿no? Este, pero lo real es que eh, esas niñas fueron detenidas con vida, las vieron, este, las sobrevivientes que pudieron cruzar a Argentina, este, que es su hermana Melissa, Anita y, y Tania, que, que es su prima, ellas vieron cuando se las llevaron con vida. Este, y lo que pudieron ver de los cadáveres es que se, se presume que pudieron haber sido torturadas o violadas este, pero digo esto muestra en todo su carácter lo que está haciendo la, la, la represión en el Paraguay que no es el único sector criminalizado este, de hecho hace poco hubo dos ejecuciones este, del mismo modo obviamente los militantes de Paraguay no estamos hablando de niños pero sí es su práctica a lo que ha sido acá Tremendo, ese centro, ¿no? El centro en los ni niños, y este, por eso fue la idea de que en esta marcha este, los chicos y chicas de organizaciones están como muy conmovidas por la situación. Porque además, se piensan ellos y ellas mismas, ¿no? Este, lo que les pasa, lo que viven. Este, así que, bueno, hermoso que esta vez participen, con todos los cuidados que vamos a tener, porque obviamente es muy lindo escuchar la voz de los niños y niñas sobre el mundo que quieren. Este, y también este, hay que cuidarlos en, esa, en la denuncia que estamos haciendo al Estado de lo que no hace.